La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9. en punto de la mañana, tenemos 12 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 24 de marzo. En Elche la tasa de incidencia la tenemos muy baja tras la última actualización de los datos por municipio realizada por Sanidad ayer martes. Eh, los, eh, pudimos comprobar que los contagios se siguen registrando y los ingresos hospitalarios no se han frenado aunque la situación en nuestros centros hospitalarios sigue siendo muy buena si la comparamos con los peores meses de la pandemia que ha sufrido esta ciudad y que fueron enero y febrero donde la tasa de incidencia La tuvimos cerca de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes, ahora está en 32. Y los hospitales totalmente llenos, al borde del colapso. Ayer teníamos 9 pacientes en UCI y 12 ingresados en planta entre los dos hospitales. El alcalde en la entrevista de ayer nos adelantó que este mismo viernes y el sábado se vacunará el profesorado y personal no docente con AstraZeneca en el pabellón Esperanza LAC pero no concretó qué día es el previsto para acabar este proceso ni tampoco pudo asegurar la fecha para iniciar esa otra vacunación masiva anunciada en abril, porque de momento no sabemos si se disponen ya de las dosis suficientes. Además, esta semana en Les corts Valencianes, ayer mismo, comenzó a debatirse la nueva ley del Palmeral, de la que el alcalde espera que sirva para obligar a la Generalitat a cofinanciar el mantenimiento y conservación de este bien universal que es de todos, pero que pagamos nosotros. De los temas que abordamos con el alcalde en la entrevista, La Glorieta, hablaremos en unos minutos con nuestros contertulios, el periodista Pedro Soriano y el político Joan Antonio Oltra. En el programa, además, entrevistaremos al presidente de la Asociación de Comerciantes de Altavix y acabaremos el programa abordando... Un aniversario muy especial y muy redondo, 50 años desde que se fundó el Instituto o el Centro de Formación Profesional San José Artesanos de Salesianos. Les invitamos a que se queden aquí con nosotros en La Glorieta, en el 101.4, donde la música también tiene su espacio. Y vamos a escuchar precisamente a un grupo valenciano formado por cuatro valencianos, Melomans, que se ha convertido en todo un referente de la música española a capela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 que nunca ah, puede ah, ah.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 Viajamos ahora al pasado con la Capella de Ministers, grupo dedicado a la música antigua para escuchar las luces y sombras del siglo de oro con esta canción, con este soneto amante confuso. ...1.4... tele Radio Marca... ...pues después de la Capilla de Ministerio... ...volvemos al presente... ...porque el cantautor gallego Andrés Suárez... ...acaba de publicar un libro con sus letras... ...que nos muestra su lado más íntimo... ...es un canto a la vida... ...a través de los ojos... ...de las personas... Y los lugares que lo rodean. La vida, sino la muerte. ¿Qué hago de frente si pierdes la ropa y aún sigues vistiendo presente? ¿Quién quiere Dios y si tu pecho lo habita todo? Salgo del modo avión, si a tus piernas les da por abrirse y quererme. Quien tiene miedo a la suerte? Cuando me aciertas del todo, préstale al cielo tu rostro y amaneceré, amanecemos, Háblame a través de los ojos. Vuélvete la luna que llenas Mira que otra noche nos llega Dejando pendiente pedirnos perdón Todas las olas se rompen Por ser tu orilla Algo que brilla en el cielo Te debe su orden, su forma de vida Echo de menos respuesta cuando pronuncio tu nombre, sinto que tiñes mi pena, arrepiéntete, arrepiéntete. Y otro gallego que despunta en la música es Predilays, cuyo éxito no comenzó hace algo más de dos años con la publicación de su disco Mariposas. Ahora acaba de formar dúo con Dani Fernández para interpretar otra de sus canciones, Portobello. Que voy a olvidarte en mitad de este duelo se si han llegado hasta Marte despegando el suelo sé que voy a llamarte cuando menos lo quiera y aunque a veces me salve hoy me mata la espera en tu cama probé la piedad y conocí por tu hielo la fuerza de Siempre lleva el color de tu pelo, yo nunca vuelo, pero vi tu cielo en el eclipse de un lunar. y No me puedo dormir, se ha dejado la luz encendida en mi boca. Llévame solo, llévame, no me puedo dormir. No consigo soñar con los labios de otra Llévame, solo, llévame Ya grabas a mí Tu mano como un salvavidas que flota Sigo pasándolo mal Estalla la guerra mundial en el tablero me la cueva que te quiero, tengo filos en el corazón, he despedido a un pulmón que no respira cuando la miro y no me mira, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de quererte a ti más que a mí. Ik ben verliefd quererte a ti más que a mí, Ik en tu cama probé Ik ben verliefd conocí por tu ben la fuerza de mi ben siempre lleva je. color de tu pelo, je. Ik ben verliefd op je. Ik ben verliefd op je. Ik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 te puedo mentir, canto recuerdos que llevan tu ropa. No me puedo dormir, te has dejado la luz encendida en mi boca. Llámeme. No te puedo mentir, canto recuerdos que llevan tu ropa. 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana, es miércoles y ya tenemos nuestra tertulia de los miércoles La comenzamos en esta ocasión, contamos con el periodista Pedro Soriano, a quien damos la bienvenida Pedro, buenos días, lo tenemos aquí en el estudio, cerquita de mí Hola, Rosemary, buenos día. días. Un amigo. Un placer estar aquí contigo. Igualmente. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos al, al que fue diputado autonómico, concejal por Izquierda Unida, Joan Antoni Oltra, quien ahora, desde su retiro de esos cargos públicos, pues sigue colaborando con los medios de comunicación, algo que le agradecemos participando en tertulias como esta, pero también publicando artículos de opinión. Joan Antoni Oltra, muy buenos días. Hey, buenos días. Bien, pues tenemos hoy, mezclamos periodista y político. Eh, Pedro, ese binomio entre el periodista y el político, ¿ha funcionado bien aquí en Elche? ¿Hemos tenido ese equilibrio? Pues de todo ha habido en la viña del señor, en Elche, porque ha habido algunas relaciones con algunos políticos que han sido intempestuosas y un poco mm, fuertes. La proximidad, o sea, el, el ejercer el periodismo en, una, en un ámbito pequeño, siempre... Eh, te da pues eso, la, la, la posibilidad de que al salir de los estudios de la radio o de la redacción del periódico donde acabas de criticar, ejerciendo tu, tu labor de crítica, que es una labor de, de los medios de comunicación pues al volver la esquina te encuentres precisamente con el criticado y él ya tenga constancia de que ha sido criticado y eso pues una vez se ha llevado bien, otra vez se ha llevado mal Y en fin, aquí en la tertulia, bueno, pues esto es cuestión que los oyentes y, y, dirán. Yo y creo eso, que sí. Y eso ha, ha dicho mucho de los políticos, porque hay quien se lo ha tomado fatal <risa> y se lo ha tomado como algo muy personal cuando es crítica política y hay otros que no que se lo toman mejor. Se lo toman muy mal, sí. Bueno, eh, en apariencia, luego no sabremos <risa> si hay represalias. Juan Antonio Oltra no ha sido de los que se lo han tomado a mal, no, porque no, nunca. la verdad es que tampoco ha dado mucho lugar para, para la crítica. Sí. En, en, a, al señor gestión. Oltra se le criticó mucho en Uy, su día, mi... con lo de la planta de basuras. Bueno, bueno, pero... <risa> Juan Antonio Oltra, le dejamos que participe. Ese binomio entre periodista y político en Elche, en su época se llevó bien, hubo equilibrio, en esta época... Eh, ¿se sigue llevando bien? Sí, yo creo que, es, como dice Pedro, ¿no? O sea, es una relación, pues amor-odio, que se suele decir, y en la que, bueno, pues tiene que haber de todo, ¿no? O sea, pero yo creo que en general eh, siempre fue una buena relación. Eh, hombre, lo que pasa también es que yo ahora, un poco desde la lejanía, comparo la situación de la prensa de entonces con lo de ahora y la verdad es que veo unas diferencias enormes, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues en muchos casos ves una actitud mucho menos incisiva, eh, especialmente en lo que se refiere al ayuntamiento, eh, mucho más conformista, eh, se depende mucho más del gabinete de prensa municipal, que a veces parece que, que reorienta las informaciones, incluso pues eh, hay ocasiones en que lees los bueno, escuchas radios y medios escritos y dices, uy, parece que lo haya escrito la misma persona, ¿no? O sea. Bueno, o sea, esa es labor un poco de investigación, de lucha solitaria del periodista por averiguar la verdad, por ser más quisquilloso, por buscar la otra parte de, de la versión, no sé, ahora parece que sí, también... Pero, Juan Antonio, ¿Por, lo que... ¿Por qué será? ¿Por qué ¿Por será? Exactamente. ¿Por, cómo, es, ¿Cómo están los medios de comunicación? ¿Qué, ¿Qué plantilla había y qué plantilla hay ahora? Si es que es no... lo que iba a decir, ¿no? Me imagino que eso tiene que ver con las plantillas que se han reducido a la mínima expresión y claro eso eso redunda en problemas claro que sí pero al final el que sabe beneficiar es el que tiene el poder y cuando se ha reducido porque cuando se han cerrado medios que aquí también hemos visto hemos asistido a cerrar medios y nada ni uno o sea eso también lo se sufre no dentro también hemos visto cómo han apartado algún que otro político poderoso algún periodista molesto en, en épocas antiguas. Ahora no, no ha hecho falta, ¿no?, porque la propia crisis se lo lleva. Se lo lleva se Bien, eh, no vamos a, a empezar con, esta, con este debate porque sí hay un debate, además muy importante y muy necesario, que ha comenzado por fin, después de más de 30 años en Les Corres Valencianes, y ha sido el debate para aprobar esa ley de protección del Palmeralde, una ley obsoleta que no estaba ni mucho menos actualizada con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y que ayer... ...en el Parlamento Valenciano... ...pudimos ver ya a los primeros ponentes... ...a los representantes de varios... ...de, de numerosos colectivos... ...como Bolén Palmeral... Eh, ...como APELCH, ...de arquitectos... ...a técnicos municipales... Eh, pues, eh, ...poniendo de manifiesto... Eh, ...los distintos puntos de vista que hay... ...para... Eh, pues, eh, ...conservar de la mejor forma posible... ...el Palmeral de Elche... ...al alcalde se le preguntó... qué esperaba de esta ley... ...y él dijo que de forma ya obligatoria la Generalitat Valenciana tenga que implicarse. Y los colectivos pues, eh, pusieron sobre la mesa el permitir o no permitir los usos económicos en el palmeral. Si os parece, vamos por el principio. Primero, os pregunto lo mismo que le preguntamos al alcalde ayer. ¿Qué esperáis vosotros de esta ley que se aprobará, supongo que después de este debate sobre el verano? Eh, Joan Antonio Oltra. Bueno, a nosotros nos parece interesante que por fin se modifique la ley, ¿no? La ley en su momento fue positiva, pero el tiempo se encargó de demostrar que era bastante ineficaz. Tengas en cuenta que los órganos de gestión principales de la ley de, estaban en Valencia, muy lejos del Che, se reunían poquísimo, y la verdad es que en ese aspecto demostró insuficiencias desde el primer día. Hemos estado reclamando que se modifique un montón de años hasta que al final pues en el 2017 el conseller avisó de que bueno, se iba a proceder a la renovación, incluso se presentó un borrador. Ese borrador nos asustó a, a mucha gente, porque eh, con anuncios como que se iba a una edificabilidad cero en los huertos, al mismo tiempo se planteaban una, una serie de supuestos en los cuales esa edificación podría seguir dándose, incluso empeorando situaciones. Recuérdese que en este primer ...borrador se planteaba que si, que si en un huerto había una vivienda... ...esa vivienda se podía transformar en un hotel, una discoteca... ...y, dice, Madre mía", o sea, y se defendía incluso ese argumento, ¿no? dice, para echar a correr... Eh, ...a pesar de las quejas y de la incorporación de algunas de las alegaciones... ...que hicimos en su momento, quedan todavía algunos flecos sueltos... ...que yo creo que es importante, como ayer se decía en la comparecencia... ...que se resuelvan, ¿no? o sea, especialmente si vamos a una destrica de acero... ...que yo creo que es lo que necesitan los huertos... ...pues en estos momentos, o sea, no hay que dejar ninguna posibilidad... ...sea para una dotación pública o no lo sea... ...siempre se pueden ubicar en otros sitios... ...el tema de la encaperuzada, los huertos más históricos... ...se pueden hacer en otros huertos... No, no, ...no necesariamente los más sensibles... ...o sea, y hay temas ahí que están abiertos... ...pero lo más importante de todo... ...diga lo que diga la ley... ...es que el ayuntamiento tiene que hacerse la idea... ...de que tiene un palmeral que ahora es patrimonio de la humanidad... ...y que eso tiene un, unas ventajas... ...y unos inconvenientes para lo que ha sido tradicional... Y es, por ejemplo, modificar su plan general adaptando esa declaración al planeamiento. Estamos asistiendo a un montón de situaciones conflictivas porque el ayuntamiento sigue priorizando su plan general sobre eh, la declaración de patrimonio. El tema de la finca del arsenal, por ejemplo, es uno de los casos más, más fraglantes ahora mismo. ¿no? O sea, el plan general dirá eso, pero es que eso afecta a unos bienes que cuando se hizo el plan no eran patrimonio y ahora son patrimonio. Y eso exige una serie de condiciones que el ayuntamiento parece que no se ha dado cuenta. O sea, y... Tiene que cambiar mucho la mentalidad municipal sobre este tema para que sea, digamos, coherente con lo que se quiere. Y, desde luego, estamos también viendo, ayer se, se puso de manifiesto cómo la Administración Pública, la Generalitat mismo, eh, está construyendo edificios que van contra eh, la Declaración de, de Patrimonio Histórico, porque van contra el paisaje, con un pa impacto muy negativo desde el Palacio de Justicia hasta ahora ese bloque quirúrgico que se va a levantar en el mismo Hospital General. Algo que se permite a la Administración Pública y que no se permite a la privada. Pero, Pedro, al margen de lo que haya dicho Joan Antonio Oltra, ¿qué esperas tú de esta nueva ley del Palmerán? Bueno... Um... La, la verdad es que abre una pequeña ventana de esperanza, ¿no? De que, de que por lo menos, aunque sea, dice, eh, nunca es tarde si la dicha es buena. Aquí si sí, llega un poco más tarde no tenemos ni dicha, ¿no? O sea, porque el Palmeral llevaba unos derroteros horrorosos en el sentido de, de, de su falta de cuidado, de su falta de... En fin, yo espero que, que ese debate sea sincero ...y yo creo que llega a conclusiones muy parecidas... ...a las que ha dicho Juan Antonio... ...o sea que la edificabilidad fuera... ...existe un perímetro, existe un perímetro de protección... ...que también hay que cuidar... ...pero que ahí sí que se podría a lo mejor en un caso puntual... ...ver si hay algo diferente que, que pudiera ubicarse ahí... ...pero desde luego dentro de, de lo que es patrimonio... ...de lo que son los huertos históricos de Elche, ...edificabilidad cero... ...y volver un poco a ese, a ese vergel que hubo en su momento... Claro, luego vamos a hacer la ley. Dicen, usted redacte las leyes y déjeme a mí los reglamentos, ¿no? Esperemos que, el, que, la, ley, que la ley sea una buena ley, pero que el reglamento luego de, de participación, de mantenimiento, etcétera, etcétera, de, de todo lo que sean los pormenores que tienen que acompañar a esa ley, también vayan por el mismo camino. No, no hagamos una ley estupenda de cara a la galería y luego los reglamentos vengan a hacer las, las excepciones. ...y vengan a hacer lo, lo que es... ...donde dije, digo, digo, Diego. Eh, ayer eh, se pidió... Eh, ...dejar fuera de ordenación... ...pues... Eh, ...a los colegios... ...vamos a poner el ejemplo de los colegios... ...fuera de ordenación... Que ...cuando termine su vida útil... Trasla ...o trasladarlos a otros lugares... ...para eh, eh, volver a recuperar esos huertos de palmeras... ...que se deformaron... ...al instalar allí dotaciones públicas de este tipo... ¿Esa propuesta creéis que vendrá recogida eh, por la ley, la reversión de los huertos ocupados por dotaciones públicas, eh, John Antoni? ¿Es necesaria que se recoja? Bueno, no creo que venga recogida como tal. Eh, tengamos en cuenta que esa situación que tú dices eh, ahora mismo también se podría dar. O sea, no hay ningún inconveniente en la ley actual en que en un determinado colegio, si deja de funcionar como tal y ya no es necesario, eh, ese colegio ubicado en un huerto. Eh, permita la recuperación de ese huerto, Eso es algo que, que ahora mismo ya se, ya, ya se puede hacer, no, no hace falta una ley nueva, hace falta voluntad, que hasta ahora no la ha habido nunca. Y yo veo contradictorio, o sea, como se dijo en su día, de plantear este, este supuesto como algo positivo, la nueva ley, cuando por otro lado se ha querido dejar suelto la posibilidad de ubicar dotaciones eh, en esos huertos, ¿no? O sea, esto no, no es normal. O sea, si, si esa posibilidad no se cierra, siempre habrá alguien que aparezca, porque los huertos son muy atractivos, están bien situados, etc., para decir, bueno, vamos a ubicar aquí pues eso, un centro de interpretación del Palmeral y en pleno, en pleno corazón del Palmeral. Hombre, eh, esto supone pues es un edificio, unas instalaciones… O sea, hombre, hágalo usted en otro sitio, pero en el propio corazón del Palmeral no se debería de hacer o bien ubicar instalaciones, que a lo mejor en otros momentos nadie veía mal, pero hoy en día con la declaración del patrimonio hay que ser más cuidadosos. Por ejemplo, el célebre tobogán que, que se está planteando, ¿no? que esto parece recordar aquello de la Noria, que también en su día se, se planteó. ¿no? O sea, hombre, hay que, ser, hay, que, hay que ser conscientes de que ahora mismo ser patrimonio de la humanidad es motivo de orgullo, pero también tiene sus obligaciones. Y sus obligaciones a veces chocan bueno tradición municipal, ya no digo en el sector privado... ...ya digo la propia tradición municipal... ...de aprovechar cualquier huerto para meter ahí de todo... ...en hecho tenemos en los huertos... ...tenemos colegios, tenemos residencias... ...tenemos centros de salud... ...y tenemos absolutamente todo... ...porque es un, un espacio atractivo para... Eso, ...eso es que tiene que cambiar... O sea, y, la, ...y la idea, que es un poco el debate... ...uno de los debates que hay en este tema... ...es que por parte de los grupos conservacionistas... ...se diga, bueno, oiga eso está ahí, vale, quédese, no pasa nada, quédese, pero no se hagan más, ni, ni se hagan más ampliaciones, todo eso hágase en otro sitio, pero respeten el huerto, lo poco de huerto que queda, y ese es el gran problema. Eh, Pedro, consideras, él ha sacado, Oltra ha sacado el tema de, de ese, esos juegos infantiles que quieren poner en el parque municipal, con ese famoso tobogán, pero ¿qué, ¿qué consideras que puede pasar con esa zona que ha proyectado el ayuntamiento y con el parque multiaventura? Pues no lo sé, porque pff, a veces la, la, las presiones son, son muy fuertes. Yo espero que no. O sea, que, que sigamos por la línea que ha dicho Juan Antonio. O sea, lo que tenemos pues, es difícil, yo que sé. Estoy pensando en el colegio del Palmeral. El Palmeral, pues... Eh, o, el co o el colegio concertado de Jesuitinas, o el de Salesianos. Exactamente. Va a ser complicado que eso, que eso se, se pueda sacar de ahí. Va a ser muy complicado, yo no sé. Nosotros creo que no lo vamos a ver, pero... Sí. Pero sí que, eh, decir, eh, no, no ampliemos ni juegos infantiles ni tal, tal, que, que puedan distorsionar lo que es la esencia de, de, de los huertos históricos y los huertos de palmeras catalogados como patrimonio de la humanidad. Porque, porque si no, pues es tener siempre una puerta abierta, es tener siempre una puerta... Bueno, esto es que resulta que esto es extraordinario, pues esto es que resulta que... Es extraordinario. Y así, pues no, no, vamos. Ahí sí que la ley, te, yo creo que va a tener que ser... Me gustaría, no sé si va a tener que ser o no, me gustaría que fuera... Eh, ...drástica en, en, en ese sentido y, y todo eso... como ...ha puesto un ejemplo muy bueno Juan Antonio... ...el, el centro de interpretación del Palmeral parece... ...hombre, es que, si, es que esto... ...no, pues no hace falta meterlo en el cogollo... ...sabes es que puede estar fuera y luego organizar las rutas... ...de los visitantes de manera sostenible... Y, y, y, ...y con un orden y concierto, ¿no?... ...que todo el mundo tenga que entrar y salir necesariamente... A, a un centro que podía ubicarse eso en el corazón del Palmeral. ¿Y qué va a pasar con los hoteles que ya hay? Por ejemplo, el, el huerto del Nal, donde está ese hotel, eh, en el antiguo eh, chalet Miguel Hernández. ¿Qué creéis vosotros que debe, debe eh, cuál debe ser el futuro que recoja esa, la ley del Palmeral en cuanto a los, al uso hotelero de los, de los huertos? ¿Oltra? yo en los huertos declarados por la Unesco no permitiría ubicar ninguna construcción más. Una cosa es las construcciones existentes, que, como está diciendo, pues bueno, van a estar ahí seguramente durante un montón de años. No se debería de permitir ampliaciones y ese tipo de cuestiones. Pero, claro, llegaríamos a situaciones como... Bueno, hay huertos, no sé, por ejemplo, por citar de los salesianos, que entre lo que es la obra, lo que han sido las pistas, lo que han sido los anexos, los no sé qué, al final allí quedan... Eh, cuatro palmeras, ¿no? Ese es un modelo que no se debería de repetir. O sea, lógicamente, esas instalaciones van a estar ahí durante un montón de años, porque nadie se plantea eh, su demolición, faltaba más, ¿no? Lo que se plantea es que no se amplíen más, ¿no? Y que en el supuesto de que el día de mañana esas instalaciones, ya, ya no digo el caso concreto de ese colegio, pero sí que han habido otros colegios, el colegio San Agatán, por decir uno, ¿no? Que perdió su función en su día, ¿no? Pues igual ahí, ahí se puede plantear decir, bueno, ...pues ya que este colegio ya no tiene utilidad... ...no se va a utilizar... ...pues eh, recuperemos, aprovechemos para recuperar huertos... ...ese es el planteamiento... ...no decir, bueno, como ahora no es colegio... ...ahora vamos a ubicar aquí y no se sabe qué... ...ese es el, el modelo... ...y luego, claro, una vez que eres patrimonio de la humanidad... ...que tienes un nuevo, una nueva ley... ...lo que tienes que hacer es adaptar tu plan general a esa realidad... Entonces, el plan general actual te puede permitir hacer en los huertos determinadas cosas... ...pero porque se hizo antes de que el Palmeral fuera Patrimonio de la Humanidad... ...pero lo que tú no puedes es ser contradictorio con esa situación... ...porque al final, claro, eso la UNESCO tomará nota y dirá... ...yo no he declarado protegible esto para que ustedes me hagan un hotel... ...en, en tal huerto o en tal otro, porque eso choca, choca de lleno ¿no?... ...y se va a arriesgar a denuncias y, y, y digamos a medidas negativas ¿no?... ...o sea yo creo que el, que el Che ahora mismo, o sea que se dice que está revisando el plan general debe de aprovechar para ser coherente una cosa con la otra e impedir esos usos en esos huertos tan sensibles de, de, de, de la ciudad. ¿Y el Ayuntamiento de Elche debería impedir el uso que se, que se ha anunciado ya que se le va a dar a la antigua eh, Estación Fénix, a Lord del Gat, que, eh, como casa al Ayer mismo se criticaba por parte de la Asociación Bolén-Palmeral. Sí, yo... Hombre, es un uso no previsto. No, sí, sí, no, que, que yo digo que, que, vamos, que es una contradicción absoluta, o sea, porque eso supone, vamos, eh, Casal Festero, pues fíjate, ya el mismo nombre lo dice, Festero, ¿no? O sea, eh, no, o sea, no creo que sea un uso adecuado para, para, ese, para esa instalación, desde luego. ¿Oltra? Sí, hombre, se ha criticado, porque es una muestra más de que el ayuntamiento sigue con el Palmeral de Elche, Pensando exactamente igual que cuando no era en el patrimonio de la humanidad. Y eso es un gran problema, porque antes citaba algunos ejemplos, ¿no? O sea, decir, bueno, aquí hay una serie de gente que nos pide un local, un, una sede. Pues hombre, tenemos ahí el Ordalgaz, que es grande, que tiene un edificio abandonado, que además está cayendo. Oye, pues estupendo. Oiga, no, es que esta mentalidad tiene que cambiar, porque este, este huerto ahora es patrimonio de la humanidad, y tiene unos derechos y tiene unas obligaciones. Y la propia ley que su propio gobierno está elaborando plantea que es que en los huertos las actividades de este tipo que se pueden ubicar tienen que estar directamente relacionadas con el palmeral. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho una propuesta de que en ese, que ese huerto hay que rehabilitar el edificio, lógicamente, pero que ahí hay que meter usos relacionados con el palmeral. Entre otros, por ejemplo, la sede del Patronato del Palmeral, que mucha gente ni sabe dónde está, ni, ni, ni, ni tiene condiciones, ni nada de todo esto. ¿no? Oiga, metan este tipo o metan aulas para enseñar a los chiquitos al tema del. Del, del palmeral la, la, la, la creación de huertos la reproducción, etcétera, etcétera actividades didácticas relacionadas con el palmeral pero entidades festeras y montar salados allí, pues lo único que le faltaba para sí. eso es que no hace falta ni que hagan la ley además es que yo creo por la propia naturaleza aunque eh, si eso se cede a los entes festeros aunque tendría un carácter público pero no, sería más bien semipúblico es decir, que ahí estarías privando de un acceso a esos cursos a ese, a ese centro de del Palmeral a una parte de la, de la población que no es festera. Entonces estarías bueno. ahí condicionando de alguna manera el uso y disfrute a una parte de la población de unas instalaciones tan emblemáticas, tan, tan extraordinarias, si se arreglan y se rehabilitan, como es el Ordelgaz. Bueno, pues eh, llegados a este punto vamos a hablar del equipo de gobierno, vamos a hablar de la entrevista de ayer del alcalde. ¿Creéis vosotros que eh, están gestionando a golpe de ocurrencias? ¿Oltra? Bueno, yo... Vamos, la visión que tengo es de que se trabaja, digamos, en base a mucha propaganda y en base a muchas, muchos deseos que luego cuesta ejecutar, ¿no? O sea, es una gestión muy aparente, pero que a, a la hora de la verdad, con pruebas que van pasando los años y, bueno, los, y los temas no salen, ¿no? O sea, el equipo de gobierno, especialmente el alcalde, pues una persona... Eh, yo, yo creo que optimista ya mm, es imposible serlo más. Todo lo ve de color de rosa y todo está en marcha, todo está se está avanzando en todos los temas. Y dice: bueno, pues si es que aquí el tema que toques, hoy en algunos medios aparece el tema del Instituto Tecnológico de la Palmera. Y dice: Bueno, este lleva cuatro años sin haber hecho ni un, vamos, ni un embrión de Palmera, ¿no? Dice: y, y, y todavía hay que insistirle para. Y dice: Y es que el tema que quieras. Hasta qué poco se está avanzando en este municipio, o sea, eh, todo está prometido, eso sí, todo está prometido, todo está en marcha y, y todo hay voluntad de hacerlo, pero la verdad es que la capacidad de gestión es muy limitada, no sé por qué es tan limitada, o sea, yo creo que Elche, tercera ciudad de Valenciano, merece otro trato por parte de, de las administraciones. Superiores, o sea, es vergonzoso que, el, que el, la circunvalación sur en seis años de, de, de este ayuntamiento no haya avanzado un metro, por ejemplo. Se, o sea, uh -huh. es, es increíble, ¿no? O sea, y quien dice, bueno, ya, ya no quiero meterme en temas ferroviarios, este tipo de cuestiones. Bueno, nos meteremos, sí. nos meteremos en el tema del AVE. Eh, es una pregunta pendiente para Pedro. Eh, eh, Pedro, Oltra eh, ha dicho una gestión. Limitada. Tenemos gobernantes limitados. Bueno, vamos a ver. Oltra ha dado una visión del vaso medio vacío. Y efectivamente es una visión tan, tan, tan legítima como, como la del vaso medio lleno. ¿no? Porque si le preguntas a ellos, posiblemente te van a dar esa otra versión. Te van a citar, por ejemplo, la peatonalización de la corredora ¿no? y la Plaza Bais, que es algo que estaba ahí también y el pendiente. Edifican. Edifican. Y el, el y tema del de hospital. Parque industrial que sigue pues, ese centro tecnológico y todo eso. Ah. Sea, Bueno, en sí. el, todo, parque, el campus tecnológico, el campus tecnológico claro. etcétera etcétera o sea siempre hay algo siempre afortunadamente Juan Antonio se va avanzando aunque sea desesperadamente lento el avance y no a la velocidad que a nosotros bueno, nos gustaría pues ahora toca eh, y también ha venido el tren de alta velocidad sí, sí. ha venido el ave venga ahora toca bueno, Pedro es que has ven... estado en la estación del ave venía un poco encendido porque este fin de semana <risas> bueno me, to... me ha tocado ir a la estación del ave no Y, y, y de verdad de verdad que, que, que me causó sonrojo esa bueno porque me he enseñado un poquito a manejarme con el ordenador a mi edad o sea, y antes de ir pues me me metí en ese programa que hay que se llama Google Maps y por ahí adiviné por dónde tenía que ir, pensando que incluso iba sobre seguro porque me encontraría indicaciones por dónde se va a la estación de AVE, ni una sola indicación, por Dios, en toda la carretera, ni una. Cuando llegas ya a que ya estás viendo el edificio, entonces sí aparece una indicación, digo, pues esto ahora ya para qué? ¿Para qué ponen aquí que esa es la estación de la AVE si lo estoy viendo con mis propios ojos, que la tengo enfrente y que como no me No, no me desvíe me voy a dar con ella de frente. ¿Para qué me ponen ahora un, un cartel aquí diciendo que eso es la estación del AVE? Y tengo incluso, porque comentando esto... En otros... Por cierto, ¿el cartel era en valenciano o en castellano? Castellano, ah, castellano. Pero, bueno, sí. Pero comentando esto con personas que han tenido esta experiencia, que han, yo fui por la mañana, uh -huh. a la vuelta, por la noche, hay quien se ha perdido... Se ha perdido por, ahí por Matola y no sabe por qué la carretera, Ay, además, Dios. es que la carretera de acceso es una carretera ridícula. Con perdón, o sea, igual no se ha podido hacer más grande porque esto no sé si se ha corrido más o si se ha corrido menos, pero la verdad. Pero ni un yo sé que esto dicen que es competencia de ese no, del Ministerio no, no. de Obras. Públicas. Es que fuiste Obras... un mal ciudadano, Pedro. No. Tuviste que ir en autobús, no en coche. Sí, pero perdona, pero es que no sé <risa> ni dónde se coge ni dónde llega, porque allí Tampoco. yo no, allí no vi ningún autobús a la hora de llegada de, de un ave de Madrid. Así que... Pero bueno, si lo tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas, o como se llame ahora, que nunca recuerdo ese dichoso nombre, pues... El ayuntamiento yo creo que por aunque sea una, una cartelería básica en esas rotondas que tenemos camino de Crevillén, pues indicando mínimamente que vamos a la estación del AVE. No me extraña que, no, que el cupo de pasajeros no sea muy alto, si es que yo creo que la gente se pierde y llega tarde. De verdad, yo en fin, me vine muy, muy, muy enfadado de, con ese tema. Lo barato, lo, lo caro es tener una estación del AVE, lo, lo caro es que lleguen trenes de esa velocidad a Elche. Lo barato es decir que allí está la estación, o sea, tenemos, podemos hacerlo caro y no vamos a hacerlo barato. Está claro, Joan Antonio Oltra, que el tren vino tan rápido, tan rápido, que parece que eh, no le dio tiempo al, al equipo de gobierno a condicionar el acceso a, a esa estación de, de la de Joan Antonio, ironizando, evidentemente. Hombre, eh, decir que vino rápido, con los años que ha tardado en llegar, pues, es que ni el tren Chicharra, vamos. Eh, yo creo que todo responde pues, a un mal planteamiento en su día ¿no? o sea, en su momento hubo la oportunidad de ubicar la estación de la AVE en otro sitio el ayuntamiento del Che no dijo ni mu aceptó la propuesta del ministerio de aquella época y ahí se perdió una oportunidad de oro o sea, yo creo que es un error en Garrafal esa estación ahí porque va a hipotecar, está hipotecando ya el funcionamiento adecuado ¿no? hay muchísima gente que plantea que es ...preferible irse a Alicante... Y coger al ave allí porque no, es mucho en eso más no. rápido. No, Juan Antonio, Alicante, Alicante es otro desastre mundial sí. entrar en, en el agujero ese sí. de, del aparcamiento de Alicante. Que, que yo he visto llegar dos aves de Madrid en Alicante y montarse un caos circulatorio en toda la zona. Eso porque en Alicante por, aceptaron por no puso... una estación provisional. Claro. Porque si hubiesen ido hasta el final con la estación subterránea, eh, eh, que yo sería otra por cosa. Por eso mismo se pensó que no era bueno ubicar una estación del ave en el casco eh, histórico en el centro de la ciudad por eh, el caos circulatorio que podría eh, formarse. No, lo sé. el caso es que, bueno, Juan Antonio, como decíamos con los salesianos en un huerto, bueno, eso ya está ahí, ya. o sea, tendremos que aceptarlo, ¿no? O sea. Y, y de, todas, eh, no, eh, de todas formas, es que como corre el tiempo, también quería que me dijerais eh, en la entrevista de ayer, eh, si pudisteis escucharla, eh, qué os pareció eh, la respuesta del alcalde a su futuro político, Joan Antonio. Bueno, bueno el hombre, intentó escaquearse todo lo que pudo, ¿no? Diciendo que faltaba mucho tiempo y tal, y que contaba con el apoyo de su grupo, del partido, etcétera. Bueno, yo creo que es lo que hay que decir. Y yo, particularmente, pienso que él sí que intentará volver a presentarse a las elecciones. O sea, vamos, sería una sorpresa que no lo intentara, ¿no? Y me imagino que el tiempo corre a su favor. Tampoco se observa así ningún candidato alternativo dentro de, de su partido. O sea, Pero vamos, yo creo que él estuvo en la línea de decir que ahora hay que preocuparse de otras cosas y no preocuparse de ese tema, que me imagino que lógicamente hay tiempo. Pero vamos, yo creo que a nivel personal él sí que, sí que quiere repetir y, y seguir, lógicamente. Él quiere repetir, pero Pedro por eh, su comportamiento de ayer, eh, se encuentra solo, no tiene apoyos del partido. Bueno, ¿Cómo tú, lo ves tú? Vamos a ver, dos, dos cosas. Eso, es, eso que tú acabas de decir, pues posiblemente de, de, estudiando mínimamente la historia, la trayectoria, lo que pasó con el tema de, de Pedro Sánchez, de Alejandro Soler, etcétera, etcétera, pues posiblemente eso sea una realidad. La respuesta de ayer que yo la he escuchado también pues me parece lo correcto en estos momentos de decir porque además no olvidemos que todavía estamos bajo una pandemia y que las preocupaciones de la población ahora mismo no son a quién van a votar de aquí a dos años o sea, esto yo creo que ese debate empezará de aquí a un año en la primavera del, del año que viene a un año de, de la municipal y yo creo que sí que Carlos quiere volver a, a encabezar la lista del Partido Socialista y a renovar el, a uh -huh. renovar el mandato ...como no... ...otra cosa es que eh, esos antecedentes... ...que en los partidos ya sabemos que son... ...son peligrosos... ...porque sí. hacen grupúsculos... ...y tú estás conmigo, no estás conmigo... ...etcétera, etcétera... ...pues ya veremos a ver qué acarrean... ...otra ha dicho una cosa muy inteligente... ...que el tiempo va a jugar a su favor... Sí. ...depende de cómo se salga de aquí... ...depende de esas ayudas... De, eso, ...de ese dinero, de lo que nos toque... espero que nos toque algo... ...de los sí. repartos de los fondos europeos... ...etcétera, etcétera... ...y que se vea que se palpe por parte de la ciudadanía, porque pueden llegar dinero y se pueden gastar en cosas que no se ven y, y no sabemos si son importantes o no. ¿Pero, ¿Pero se conseguirá eh, que rectifique el Ministerio de Industria para incluir el calzado y sus componentes en ese reparto? Porque el alcalde se mostró muy contundente ayer, diciendo que lo habían eh, exigido por escrito, pero evidentemente dijo que no tienen respuesta. Eso ha sido, bueno, eh, digo una cosa, eso ha sido un fallo increíble, solo cual, de algún subsecretario, yo no sé de quién, pero si mirando simplemente la balanza de pagos de lo que es el sector calzado, vamos, sobraba, y, eh, y que hable Juan Antonio. No. ¿Piensas que ha sido un error, Juan Antonio, y que se podrá, como tal, rectificar a tiempo? Bueno, es un error y una injusticia, porque, vamos, no, no hay razón que justifique esa exclusión en un sector tan exportador, Y que genera tantos puestos de trabajo en zonas como la nuestra, ¿no? Y yo veo bien una reacción en, en contra de esa discriminación. Lo que pasa es que no se debe de quedar, digamos, en, en la intervención, la entrevista tuya en la radio, ¿no? O sea, hay que moverse, hay que quejarse, pero si hay que ir a Madrid, pues habrá que ir a Madrid a quejarse, oye, ir acompañados de, de representantes del sector o lo que sea, pero hay que moverse. Es que en esto, o sea, estamos comprobando que hay otras empresas, incluso privadas, que están recibiendo cantidad de ayudas a veces, dices, inexplicables, ¿no?, del sector aéreo, por ejemplo, dices esto. O sea, bueno, la gente se mueve, o sea, hay que cabrearse y hay que decir cosas, pero también hay que moverse en Madrid, ¿eh? hay, que, hay que instrumentalizar alguna presión allí en el ministerio para intentar corregirlo. No sería la primera vez… ...que se corrigen decisiones ministeriales... ...por lo tanto hay que intentarlo. ¿Y qué creéis vosotros que va a pasar con Ciudadanos Elche? Eh, ¿Qué va a pasar con Eva Crisol... ...con Eduardo García Ontiveros... Eh, ...por lo que hemos visto... ...que se ha descabezado eh, por completo... ...las dos vertientes... ...las dos ramas que había en Ciudadanos... ...en la Comunidad Valenciana... ...con Toni Cantó que se ha marchado... ...y con la expulsión de Emilio Argueso, ...que era el líder o suponemos que lideraba... ...la corriente de Eva Crisol... Eh, Pedro, ¿qué crees que va a pasar pues, en, con Ciudadanos? Pues yo creo que va a pasar lo mismo que, que va a pasar en el resto de España, escalera hacia abajo y hacia el infierno, ¿eh? es decir, lo primero lo vamos a ver en Madrid el día 4 de mayo, cómo se va a difuminar y, oye, que no tengo nada contra Ciudadanos, que a lo mejor incluso me gustaría equivocarme, pero por, lo, por, por, por los vaivenes que ha dado esta formación política a lo largo de su corta trayectoria… Pues la verdad es que yo no le auguro un buen futuro y, y tanto en Elche como en la comunidad valenciana como, como en el resto del país, incluso bueno, Cataluña ya se ha visto que fue donde nació y donde se exportó al resto de, del país, yo veo que eso es escalera de bajada y hacia los infiernos. Bien, pues Argueso se ha marchado diciendo que no le parece bien ese cambio ideológico de Ciudadanos que se ha acercado al gobierno de coalición de Pedro Sánchez, de John Antonio Oltra. ¿Crees que Eva Crisol se podría acercar a este gobierno de local del PSOE? No, hombre, aceptar a un gobierno yo creo que no. O sea, Ciudadanos, como dice Pedro, o sea, Ciudadanos está en una situación, digamos, casi terminal en estos momentos. Yo veo muy difícil que... Que se, bueno, veo imposible que se recupere, que se pueda mantener vale. muy debilitado en algunos sitios. En el caso de Cataluña pasa de 36 diputados a 6, cosas de ese tipo. En Madrid me imagino que desaparecerá y si no pues entrará con una representación mínima. Pero vamos, esto es algo ya va a quedar muy marginal y en la mayoría de sitios va a desaparecer. Porque es que eh, la gente está muy decepcionada con ese mensaje tan, eh, vamos, tan poco... Eh, ...solidario, tan egoísta... ...Albert Rivera... ...que en su día tuvo en sus manos... ...ser eh, vicepresidente del gobierno... ...y conformar un gobierno con 180 diputados... ...con el PSOE... ...y prefirió... eh, pues, borracho de, de egoísmo... ...intentar el sorpaso... ...y, y mira, y lo que se llevó fue el sopapo mayor... ¿no? ...entonces yo creo que la gente... además todas las elecciones que están habiendo... ...lo están demostrando... ...los resultados son ya mínimos... Y tiene un muy mal futuro, además, la desbandada que está habiendo, porque la gente pues, se está buscando el sol que más calienta, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que creo que va a pasar en todos los sitios. Y en Elche, pues si ya antes de todo esto ya se dividió, porque vamos, yo creo que en Elche eh, existe el récord de división más rápida de, de la historia, pues claro, o sea el futuro es bastante negro. Eh, bien, esta semana hemos dicho que ha sido muy importante por el inicio de la tramitación de la ley del Palmeral Pero también lo es porque ha puesto de nuevo, eh, ya estamos cansados, eh, o estarán cansados los regantes Han puesto de nuevo en pie de guerra a todos los regantes por, eh, porque ya el Ministerio de Transición Ecológica ha, ha dado un paso Y es, eh, eh, pues, eh, ha iniciado la tramitación para ya cambiar por decreto este mes las reglas de explotación ...del trasvase Tajo Segura. Ayer mismo el alcalde tras la entrevista eh, convocó a los medios de comunicación... ...precisamente para oponerse a ese cambio de las reglas de explotación del trasvase... ...que conlleva evidentemente un recorte de 38 a 27 hectómetros cúbicos... ...cuando estamos en nivel 2. Pedro, eh, el agua todavía sigue siendo moneda de cambio y arma política... Eh, sí, eso por supuesto. Y yo, y a Regnose, yo digo que vamos, estoy con el alcalde en, la, en oponerme a, a esa historia. Esto no quiere decir, por otro lado, que uno tenga el corazón trasvasista en exclusividad. ¿no? O sea, vamos a ver. Eh, yo creo que esos recortes deberían de llegar cuando, por otro lado, se, eh, se, la desalinización del agua del mar con unas técnicas que ya existen, la energía solar, la, el hidrógeno verde que viene de camino, etcétera, etcétera, consiga unos, unos parámetros económicos que la hagan competitiva precisamente con ese agua que, que llega. Pero adelantarte, porque pues, estás prometiendo esto, adelantarte a los recortes, ya no solo que todo recorte pues, puede producir la merma de lo que hay en producción, pero ¿y la cantidad de terrenos que se ha abandonado? apoyando con eso la desertificación de, de toda la zona del Levante la cantidad de terrenos que han dejado de, de, de ser productivos precisamente por, por, por esta situación de carestía de agua eh, Joan Antonio Oltra eh, ¿qué, qué sí. piensas en la política trasvasista de este ministerio? ¿había necesidad de correr tanto para cambiar ya las reglas de explotación del trasvase ¿cuándo ¿Estamos a un paso de, de que se publiquen los planes hidrológicos, se debatan y se aprueben definitivamente? Bueno, el, el debate sobre las la políticas de trasvase de aguas eh, son ya un, todo un clásico. Hace ya muchos años que se viene hablando de este tema y desde una perspectiva siempre de intentar reducir esa cantidad de trasvasas. No es algo nuevo, ¿no? Eh, los temas del agua... Ya, como antesala, hay que decir que el agua es de lo que más quema en este país, ¿no? O sea, motiva debates y, y movilizaciones impresionantes, ¿no? Yo creo que, junto al debate del trasvase y del trasvase si, tra si, tra si, no, hay que plantearse qué está pasando con, con la agricultura española, si el modelo actual debe continuar o no. O sea, no tenemos agua suficiente en estos momentos, pero llevamos un montón de años transformando a regadío, a un regadío artificial... ...miles y miles de hectáreas... ...también, también aquí en Enche... ¿eh? ...o sea, zonas que han sido históricamente... ...de secano... Se están, ...se están planteando... ...su pase a regadíos... ...se han planteado, vamos, de hecho... ...su pase a zonas de regadíos... ...y eso eh, hay que tener en cuenta... ...que cada año que pasa... ...exige más demanda de agua... ...o sea, esto es algo impresionante... ...que coincide en el tiempo... ...con una situación de cambio climático... ...en la cual todos los ríos... ¿eh? ...van a ir mermando su capacidad... De, ...de aporte de agua... ...y eso es una realidad... ...pero es que además es una realidad... ...que supera incluso el propio debate... ...de las aguas desalinizadas... ...si es que tampoco es bueno... ...o sea, desalinizar el mar Mediterráneo entero... ...con tal de dar eh, satisfacción... ...a una serie de zonas de nuevos regadíos... ...que además luego tienen muy difícil... ...la salida de sus productos... ...y esa es otra, otra, otra cuestión en, la, en, esta, eh, en esta carambola ¿no?... ...o sea, es un debate... Eh, que lo fácil aquí es decir, oiga, pues traigan agua, agua de donde sea, del Tajo, y si no queda en el Tajo, del, del Ródano o del Ebro, como se decía hace unos años, ¿no? O sea, eh, hay que plantearse también el modelo de agricultura por el que estamos apostando. Y eso es un modelo, yo creo que en muchos casos, agresivo. O sea, tenemos aquí zonas, el otro día, o hoy o ayer, venía una carta de un, ¿no? de un ciclista quejándose de que en la zona del pantano se les critica a ellos y en cambio ahí se están haciendo transformaciones impresionantes, ¿no? De, para plantar, cosas que luego requieren agua. Este debate hay que hacerlo. ¿eh? No se puede limitar el tema al a tema de trabarse sí, trabarse no. O sea, es un tema que, si ahora no lo queremos hacer, hay que hacerlo, porque el futuro de la agricultura va a pasar por, por un, un planteamiento mucho más realista, eh, mucho más, digamos, ahorrativo en consumos de agua, y aprovechar, eso sí, el tema de la agua desalada, pero sabiendo de antemano eh, cuáles van a ser los usos que el día de mañana va, va a requerir esa, esa nueva agricultura. Sin duda es un debate necesario, porque no están todos de acuerdo con el planteamiento de Joan Antonio Oltra en cuanto al, a qué tipo de agricultura es la que se está apostando en estos momentos en el municipio de Elche. Las campañas de promoción precisamente ponen de manifiesto una agricultura ecológica y que aquí no se ha ampliado más zonas de regadío desde hace años. Bueno, basta salir a la autovía Para comprobar zonas que eran sierra, digamos, campo, y que están plantas de, de, de regadío. O sea, hay zonas de, de cítricos, de naranjos, o sea, hay miles de hectáreas ahí que están. Dice, ¿y esto cómo ha salido aquí de la noche a la mañana? no O sea, pues ahí están. Y claro, una vez que lo tienes plantado, oiga, yo necesito agua. Porque si aquí no ha habido plantación nunca, bueno, pues yo no necesito agua ahora. Ese, ese modelo, cada más, lo que hace es eh, obligar a competir. Agricultores con bueno, agricultores, pues claro, significa más producción a la que luego hay que dar salida. Yo no creo que eso sea nada positivo, ¿eh? en absoluto. Pues eh, es un debate a, que tendremos pendiente, eh, John Antonio Oltra, eh, con los agricultores. Ahora, para terminar ya, era la primera pregunta que quería haceros, eh, así que os la hago al final. ¿Cómo veis eh, el asunto de la vacunación? Eh, hemos vivido un episodio, En la pasada semana se tuvo que suspender ese ensayo de la vacunación masiva, incluso los ensayos se suspenden. Así que eh, sí que hubo, ayer el alcalde ponía fecha de cómo va a empezar la vacunación, que será este viernes, continúa el sábado, pero hay un tercer día que, que, se, que queda en el aire. ¿Cómo veis vosotros eh, estos episodios que estamos viviendo con la, las vacunas? Bueno, independientemente de, que, bueno, de, de, de esta casuística particular, yo creo que en el, en el marco global de, de lo que son las, las vacunas, aquí vamos de, de tropiezo en tropiezo ¿no? y, y de error de bulto en error de bulto. Lo del de, episodio este con la AstraZeneca... ...ha sido de Aurora Boreal, porque primero digo Diego, luego digo no, luego digo sí, luego... y ahora al final no, no pasa nada y tal, pero se ha hecho un daño que la gente, incluso hay gente que, que, que, no, quiere, que no quiere esa vacuna, con lo cual pues eh, vamos a ver cómo, cómo salimos de este atasco y si se cumplen las previsiones de, de, de, ese, de ese verano... ...volver a, a, a la normalidad, va a ser complicado, va a ser muy complicado... ...porque primero van a hacer falta muchas vacunas y en segundo lugar... Mmm, ...entre unos y otros, entre reticencias y falta de planificación... ...en algunos puntos concretos, la cosa va a, ir, va, va a ser complicada. ¿Oltram, Joan Antonio? Sí, eh, bueno, yo comparto esa impresión, o sea, yo creo que es una ilusión... ...suponer que para final de verano estará el 70% de la población... Estamos en el 4,5% de la población española eh, vacunada completamente, ¿no? O sea, es un porcentaje ridículo, o sea, mínimo. Y, bueno, lo que dice Pedro, lo que ha pasado con AstraZeneca eh, es vergonzoso, ¿no? Pero eso en general, o sea, eh, las empresas farmacéuticas y eso que han recibido miles de millones de, de, de subvención de la Unión Europea para potenciar la investigación, pues están siendo rácanas absolutamente a la hora de poder garantizar los suministros suficientes, ¿no? Y luego, en cambio, la Unión Europea, yo no sé por qué razón, si es que tiene compromisos de no se sabe qué con estas empresas, pero ahí está, cerrá, a, digamos, a buscar alternativas. Está la vacuna rusa, que, bueno, de momento parece que, que funciona estupendamente y hay un montón de países que la están aplicando, ¿no? Hay vacunas chinas, o sea, hombre, por ejemplo, nuestro famoso rey y la, y sus y sus infantas, Pues eh, es, la, es la vacuna que se han puesto, ¿no? O sea, que parece que funciona. Si esta gente se la pone, debe de funcionar. ¿Por qué no se abre el abanico y se busca también alternativas de suministro para, para agilizar esa vacunación? La verdad es que en este tema de las vacunas se está haciendo un comportamiento más que discutible. Y lo peor de todo es que esto está ocasionando problemas, está ocasionando incluso muertes por no vacunar con el suficiente ritmo. Y esto sí que es delicado. Pues aquí tenemos que poner el punto final porque ya pasamos un minuto de las 10 de la mañana. John Antonio Oltra, gracias por haber participado en la tertulia de los miércoles junto a Pedro Soriano. Gracias. Gracias. Y, y Pedro Soriano, te despedimos también. Estás aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca. Te despedimos al mismo tiempo. Que damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de este momento por la señal de Teleelche. Gracias, Pedro, por participar en esta tertulia donde hemos abordado... Dos temas importantes como es la vacunación y además trascendentales, como es eh, el inicio del debate parlamentario por la ley del Palmeral y otros temas que también eh, son eh, relevantes como el traslado de Tajo Segura, las ayudas del calzado o eh, la gestión del equipo de gobierno con el alcalde al frente. Muchas ha, gracias. Ha sido un placer, gracias. <ríe> Volvemos otra vez a contar con ellos, con Pedro y con Joan Antonio Ultra, en otra ocasión. Y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta, porque en esta segunda parte del programa, después de abordar este repaso a la actualidad local con Pedro y con Joan Antonio, vamos a abordar otros asuntos como esa campaña que se ha puesto en marcha por parte de los comerciantes de Altavix, del barrio de Altavix, Y también acabaremos con ese aniversario redondo y especial del centro, formación, de, del centro de Formación Profesional de San José Artesano de Salesianos, que cumplen 50 años y que para conmemorar eh, tal aniversario pues acaban de donar al pueblo de Elche una estatua sobre, de la Dama de Elche una estatua elaborada por el alumnado de este centro de formación. Esas son las dos entrevistas que nos quedan pendientes, pero además tendremos esa ronda de noticias con el repaso a la actualidad con nuestros compañeros de los servicios informativos y también del repaso de la actualidad deportiva con Paco Gómez y con la previsión del tiempo con Vicente Bordanado. Pero eso será en unos minutos. Ahora les dejamos eh, con eh, cuñas publicitarias y volvemos en cuestión de segundos.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las diez de la mañana ya tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Comerciantes de Altavis, porque acaban de presentar, ayer lo hicieron, una campaña eh, a modo de proyecciones audiovisuales con vídeos, para dar a conocer, a través de la divulgación de esas proyecciones, la oferta de un barrio, poblado y además con una de las cantidades de comercio pues más abultadas de todos los barrios del municipio. Cuentan con un centenar de asociados entre el comercio y la hostelería. Juan Romero, usted es el presidente de la asociación. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Romario, por invitarnos aquí a compartir estos momentos con vosotros. Sí, porque quería sí. hablar de vosotros, del comercio en el barrio de Altavís, del impact, el impacto que ha tenido la pandemia sobre vosotros, que será el mismo que en el resto de, de la ciudad, de vuestras necesidades, pero sobre todo de esta campaña. La presentasteis ayer, contáis con el respaldo del Ayuntamiento de Elche y en qué consiste concretamente en las campañas, estos vídeos, en qué consiste. Pues, esto, estos vídeos los van a poder ver todo, todo el pueblo de Elche porque van a estar puestos en en los autobuses urbanos y es una campaña audiovisual es muy bonita porque eh, hemos puesto mucho corazón ahí en, en hacer esta campaña o sea, eh, es una campaña que te dice lo amables que es el barrio de Altavi que somos, eh, somos ecológicos porque sabes que dentro del barrio también tenemos una parte que es eh, eh, la asociación de vecinos que tienen un huerto aquí eh, que fue de los primeros que hubo en España es un huerto ecológico Y, y, bueno, y, a, y más cosas o sea toda la amabilidad y todo lo que tenemos en nuestro barrio eh, es ¿cómo? Una... y cómo cómo juan cómo porque nosotros ahora no tenemos oportunidad de ver los vídeos promocionales sí sí subimos sí. al autobús pero cómo pues, os sí. definís porque acabas de decir ecológico cómo es el barrio de Altaviz cómo definen pues, los comerciantes eh, bueno, y hosteleros su barrio eh, lo definimos como un barrio familiar o sea aquí más o menos ...todos intentamos ser una gran familia... ...ya sabes que somos 100, 100 asociados... ...pero bueno, es, que es como una familia muy grande... Eh, ...procuramos que... que o sea, ...conocernos todos... ...conocer a la persona que viene a comprarnos... Eh, ...mayormente eh, familiar y de cercanía... ...somos muy cercanos... ...estamos a, a, a, al, en la puerta de cada casa... ...hay, hay un comercio que conoce perfectamente a, a todo el mundo, a todos los que entran en el comercio. Eh, eso tiene, eso ha tenido una gran ventaja porque el impacto de la pandemia cómo cómo se ha llevado, cómo cómo han sobrevivido, cómo estáis sobreviviendo a esta grave crisis económica. Pues estamos sobreviviendo ayudándonos unos a otros. O sea, el eh, lo que de lo que se trata es de que, que nadie se quede detrás y si podemos ayudarnos. ...entre nosotros muchísimo mejor... ...ahora que ha empezado a abrir la, la hostelería... ...pues en vez de irte a consumir más lejos... ...o cambiar de pueblo... ...pues procuramos eh, consumir en eh, nuestro entorno... ...con, nuestros, con eh, nuestros proveedores... ...que sean también cercanos... Y, ...y así crear como una especie de círculo... ...y podernos apoyar... ...porque la pandemia ha dejado... De momento no ha cerrado nadie, pero sí que está dejando muchas huellas. Hay mucha gente que económicamente lo está pasando mal, tan fácil. Y si procuramos ayudarnos entre nosotros, pues será menos, menos grave. ¿Y la asociación está ayudando precisamente a los asociados a tramitar esas ayudas? ¿Las ayudas directas eh, que están llegando al comercio también de Altavix? Claro, claro. Ten en cuenta que en nuestra asociación eh, es... es todo lo que, o sea, todo no solamente es comercio, porque aparte de comercio, eh, tenemos tolería y también tenemos eh, tenemos talleres, tenemos algún asesor también hay que nos, nos ayuda, o sea, y todo lo que, de, recabamos información de, de muchos sitios y toda esa información, pues la volcamos para que ellos, eh, el que tenga que pedir una ayuda del ayuntamiento, de la del Del, del gobierno pues que esté informado y que vaya que le cueste menos trabajo presentarla claro claro eh, aquí nos ayudamos todos entre todos eh, has comentado que es un barrio de cercanía familiar el el que pasará a la historia por haber tenido el primer huerto ecológico del municipio pero también supongo que pasará también a la historia por ser un barrio universitario porque la universidad la tenéis pegada eh, ¿E Ese es, impacto universitario lo estáis notando. Lo, lo tenemos eh, el impacto universitario, lo tenemos ya asociado y los estamos cuidando. Nuestros universitarios también es una parte de nuestro comercio. Ellos también vienen a, a descargar aquí, o sea, ellos vienen a gastarse también el, el dinero y, y nosotros los, les apreciamos. Y los, los, los universitarios estamos a ver si hablamos con, con la universidad para ver si. Eh, dentro de poco tenemos algún contacto o algo y podemos trabajar con ellos también porque claro si es que eh, cruzas la calle y están y está la universidad ahí es claro. un espacio que nos encanta claro el hecho de que eh, tengáis en mente contactar con la universidad Miguel Hernández eh, y que no lo hayáis hecho es porque sois una asociación joven eh, somos sí claro eh, solo llevamos un año eh, funcionando y encima eh, ha sido el año peor, ha sido el año de la pandemia, lo llevamos un poco mal, pero bueno, eh, cuando esto se pase, pues eh, sí que queremos hablar con, con, con la universidad y, y ponernos en, en sus manos a ver qué, qué es lo que podemos hacer entre todos y a ver qué está quedando. por delante. Pero lo que estamos viendo es que no os habéis sentado de brazos cruzados para esperar a que esto pase, estamos viendo que no, estáis no. dando pasos… Y por eso, Juan, eh, además de esta campaña, eh, que va, eh, supongo que empieza ya, ¿no?, en los, eh, en los sí, sí. autobuses. A, además de esta campaña, ¿al ayuntamiento qué le habéis pedido en 2021? Eh... Porque no hay presupuestos participativos, pero hay un presupuesto y además que cuida y que debe de cuidar el comercio y, y los negocios, tan castigados por la crisis. De momento es, estamos hablando con Filip, pero vamos, de momento no, no lo hemos podido pedir no hemos podido pedir nada porque no nos podemos juntar a hablar con él y como nosotros funcionamos en plan asamblea es mucho más difícil y más complicado para nosotros no, no o sea eh, todas las propuestas que hagan nuestros asociados luego salen en, eh, luego el presidente que soy yo pues el, la, se las propone a, al concejal y tal y entonces pues, es un poco complicado todavía reunirnos muchos y es, eh, pero bueno Algo haremos. De, todas, estamos. de todas formas, con, o si, independientemente de que puedan o no realizar las asambleas la verdad, para, la para recoger las propuestas con las que trasladar al ayuntamiento, Juan, vosotros sí que tenéis un diagnóstico de, del barrio en cuanto a sus necesidades. Sí. Eh, creo recordar que la última vez, cuando te hicimos la entrevista eh, como primer, en el nacimiento de esta asociación hace un año, uno de los eh, problemas era la falta de aparcamiento. ¿Sigue estando como prioridad en la lista que tenéis de necesidades? Sí, sigue estando en nuestra, en nuestra lista de prioridades. O sea, que, que buscar una solución a, al, ayuntamiento, al, al aparcamiento, pero claro, eso no lo tiene que buscar el ayuntamiento. Eh, intentaremos hablar con, con movilidad para ver qué, qué solución nos da, porque... Es que lo tenemos muy mal lo del aparcamiento aquí en este barrio. Está difícil, difícil. Eh, es una parte de las más difíciles que tenemos. ¿Vais a solicitar carriles bici para el barrio? Sí, también, claro. Por el, algún carril bici que pase por el centro, porque sí que están pasando, están pasando bicicletas y, vamos, y no queremos que pase ningún disgusto. Eh, tenéis eh, en la avenida de Alicante, está proyectado el carril bici, Seis. ¿apoyaríais ese proyecto? Sí, el, el carril bici, eh, ese es, es, claro, claro, le apoyamos en la avenida de Alicante que pase un, uh -huh. vale, un carril bici. Juan, y, y, Juan por, por lo menos, eh, dime. me da la impresión de que estás despachando a los clientes. Puede ser. <risa> claro, claro, claro. Aquí pues tenemos, no, no tenemos que parar, no eh, efectivamente parar. tenemos que poner el punto final parar? a la entrevista porque no ¿Puedes? me gustaría contribuir a que las ventas eh, tuvieran una recesión por parte de, de esta entrevista. Lo que queremos no, no, no, que es vale, precisamente que, que, vaya, que vaya, que vaya al comercio, pues eh, todo lo bien que pueda. Y que se supere cuanto antes esta, esta bajada del consumo que nos, nos deja la pandemia. Juan Romero, pues, toda la suerte del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Y cuando quieras, aquí estamos a vuestra disposición, ¿vale? Muy y, bien, buenos días. 101.4 Tele Radio Marca. El mundo está lleno de ninguna parte, ¿te has fijado?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 con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 16 minutos de la mañana y antes de la ronda de noticias de ese repaso de la actualidad local seguimos con más música. Vamos a, a escuchar a un grupo o mejor dicho, a un dúo Antilópez, ese grupo que salió del Chiripop andaluz y que sabe muy bien ironizar sobre la situación política y social de este país. Nosotros nos quedamos ahora con su canción Prefiero. Prefiero ser sumiso y protestante Del partido militante Que odie toda dictadura Prefiero ser canalla delirante Con la talla de importante Si la cosa se hace dura Prefiero no perderme en la semana Me gustan grandes y enanas Vivo a base de miles y más Y aunque esta forma de escribir Tan pesima No sirva para lar, de de para ala. Prefiero ser tan pudico, a veces no ser único. Prefiero tantas cosas que no están bien vistas. Preferir, prefiero la buena suma, albos de mencubero. De gordas en las barras con pantalón de cuero. Prefiero los bombones que no están rellenos. Y prefiero ir por la tangente. Ik wil y rust No ajoen alguna moda, no asistir a algunas bodas, no ser nunca un ignorante. Prefiero discutir sobre los temas que, aunque no sean mi problema, resulten interesantes. Prefiero aprovechar mañana y cama, no pensar frases marranas y tirar de la pisdana. Prefiero no me Con pantalón de cuero Prefiero los bombones que no están rellenos Y prefiero ir por la tangente entre el seno y el coseno Y prefiero la palen 1.4 Teleelch Radio Marca En mármoles Formas, escaleras, fachadas Bancadas de cocinas, baños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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 10 y 23 minutos de la mañana... ...y comenzamos aquí nuestra ronda de noticias... ...y lo hacemos con Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días. Rosa. Eh, espera, buenos días, que te tengo aquí. Buenos días, Ros, <risa> ahora sí. Has cambiado de silla. Sí, hoy hemos cambiado. <risa> Bien, pues Marga, eh, situada ya en tu lugar... ¿Cuál es el repaso de la actualidad que me puedes hacer? ¿Empezamos con Empezamos la eh, situación de los hospitales? Eso ¿Ten es, ¿Tenemos sí. los datos de hoy? Sí, ayer hablábamos de esa nueva actualización de consellería con los 31, 31 nuevos casos y lo más importante, esa incidencia ...en 32,69 por cada 100.000 habitantes... ...esos son los datos de jueves a domingo... ...y tenemos ahora los datos de la situación... ...en los dos departamentos de salud del municipio... ...son 20 personas ingresadas... ...una menos que ayer... ...una menos que ayer... ocho de ellas se encuentran en la UCI... ...es esa persona que ha variado... ...una uh -huh. menos en la unidad de cuidados intensivos... ...y 12... Eh, se encuentran ingresadas en planta. La buena noticia es que no hay que lamentar ningún fallecido en las últimas 24 horas. Así que uh -huh. es la, esa es la situación actual de la pandemia aquí en Elche. O sea que ni, ni ayer ni hoy hemos tenido fallecidos en, Eso es. en dos días. Con lo que es una muy, buena, es una muy noticia buena noticia porque los hospitales pueden recobrar su actividad, lo están haciendo. sí. La ciudad también, podemos respirar algo más tranquilos, pero siempre, siempre, y lo dijo bien claro ayer el alcalde, siempre cuidando, extremando las precauciones. Cautela, y responsabilidad y mucha prudencia porque Por... tenemos la Semana Santa aquí a, a la vuelta de la esquina y hay que tener mucho, mucho cuidado. Sí, porque el alcalde lo decía. Es que esto puede cambiar de un día para otro, por eso no, no, no podemos hablar de, de futuro, ni de fiestas de agosto, nada. ni de futuro, a, nada ni a medio ni a largo plazo. Y lo estamos viendo en otras comunidades, aquí sí que es verdad que en la comunidad valenciana la tasa de incidencia va bajando poco a poco, por debajo ya de 30 se encuentra, la que menos tasa de incidencia uh -huh. tiene toda España. Pero en otras comunidades, como por ejemplo Melilla, o Ceuta superan los 300 vale. por cada 100.000 habitantes. Así que, pues eso, prudencia y mucha responsabilidad. Porque la cuarta ola está ahí, amenaza, y los repuntes también. Y sí. hay países, y si nos vamos al extranjero, hay países que ya lo están... Eh, también, sí. Eh, lo, se están confinando. Uh -huh. Italia es uno de ellos. Pues, eh, Marga, ¿qué previsiones tenemos? Sí, pues... Eh... ...a pesar de que no tenemos la procesión del domingo de Ramos... ...el alcalde visita, el alcalde y la edil de fiestas... Eh, ...visitan el taller de Palma Blanca... ...de la familia Serrano Valero... ...además la edil de gestión económica y financiera... ...Patricia Macía informa sobre asuntos de su departamento... ...de cara al pleno del próximo lunes... ...también el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz... ...dará una rueda de prensa y la edil de cultura... Marga Anton informa sobre novedades en torno al centro hernandiano. Pues tenemos agenda apretada. Tenemos una agenda apretada. Así ¿sí? que no te entretenemos mm. más. Pero <risa> volvemos a partir de la una con toda la información. Eh, además iremos actualizando en nuestra web telech.es, en nuestras redes sociales y por supuesto esta noche a partir de las nueve y media en el tren y todas las imágenes. Pues muchísimas gracias Marga, gracias. Eh, Hasta luego Ros. a verla y a escucharla a la una del mediodía. Y para continuar con la ronda de noticias tenemos a Paco Gómez. Hola, buenos días. Hoy el Elche tiene doble sesión de entrenamiento. A pesar de que no hay partido este fin de semana por el parón en primera división por los compromisos de las elecciones nacionales, Escribán no quiere perder el tiempo. Al contrario, lo quiere recuperar y aprovechar esta semana sin partido para meter un punto más en la preparación física y llegar lo más finos posibles a esta recta final, a los últimos diez partidos, donde el Elche se va a jugar el ser o no ser de la permanencia. De todas formas, hay una corriente positiva en todo el entorno franjiverde no solo en plantilla y en cuerpo técnico, de que la permanencia está más cerca tras pasar este exigente mes de marzo de manera holgada y habiéndolo hecho en puestos de permanencia a dos puntos del descenso. Eh, uno de los hombres importantes en el equipo, Raúl Guti, reconocía que pasaron una mala racha pero que ahora creen ciegamente en el objetivo. Guti. Al final eh, tuvimos una, una mala racha, una, una mala dinámica, que, que era difícil salir de esa situación, pero bueno, eh, yo creo que, que lo más importante de este grupo es que cada uno confiaba en, en sí mismo, cada uno confiaba en el grupo y bueno, al final yo creo que cuando un equipo está unido todo es más fácil y, y bueno, a los hechos me remito. Eh, ahora mismo nos vamos al parón fuera del descenso, que es súper importante para nosotros. Sí que es cierto que... Que no estamos eh, lo suficientemente tranquilos como para, para relajarnos, pero bueno, eh, lo que tenemos que hacer, como he dicho, es eh, seguir trabajando. Sabemos eh, que nos quedan diez finales y, y bueno, eh, pienso que el equipo tiene que seguir en esta línea, eh, con el cuchillo entre los dientes y, y seguir trabajando porque el objetivo aún no ha conseguido y, y ahora viene lo más difícil. Viene lo más difícil, pero el Elche lo va a afrontar dependiendo de sí mismo en esas 10 finales, sobre todo en enfrentamientos directos como el del Huesca, que será ya el viernes 9 de abril y la semana siguiente recibiendo al Valladolid. Para el primer partido de liga, la única baja será la de Lucas Boyé por sanción. Barragán todavía no se ha incorporado a los entrenamientos, pero tiene pinta de que llegará para el partido del próximo domingo, no este sino el siguiente, mientras que Nino ya es uno más de la plantilla. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y cerramos ya esa ronda de noticias con la información de Vicente Bordonado. El Tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai día. con la dorsal anticiclónica continuará la estabilidad atmosférica aunque hoy tendremos viento de componente marítima y nubosidad de tipo bajo por la mañana esto va a frenar el ascenso de las temperaturas durante esta madrugada ya hemos visto un aporte considerable de nubosidad que nos está acompañando en estas primeras horas de la mañana el viento en calma que nos ha dejado temperaturas nocturnas no tan bajas como en noches anteriores aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 10 grados la estación meteorológica de tele -Elch. mientras que en el sur del Camp de Elche en pedanías como Matola o Derramador hemos alcanzado los 7 grados 11 en Torrellano, 10 en el Alte 9 en la Valla, 12 en Santa Pola y en la Marina una temperatura que ha rondado los 10 grados Para esta mañana, lo dicho, intervalos de nubosidad de tipo bajo, ambiente relativamente soleado, viento en calma puntualmente flojo de nordeste a medida que vaya avanzando la jornada y sobre todo de cara a la tarde tendencia a cielos poco nubosos despejados por la tarde el protagonista será el viento flojo de sureste que va a mantener a raya las temperaturas hoy aquí en la ciudad no pasaremos de los 19 grados en buena parte del territorio máximas que van a rondar los 18 19 grados en pedanías de interior rozaremos los 20 grados mañana jueves continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado aunque durante la segunda mitad del día llegarán intervalos de nubosidad sobre todo de tipo alto viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 20 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 10 grados. Y el último tramo de la semana, viernes, sábado, domingo, algo más de nubosidad, viento flojo de componente marítima, para el viernes temperaturas que van a rondar los 20 grados, pero para el fin de semana, con el viento de componente este, de levante, seguramente no superaremos los 18 grados. ¡Hasta luego! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Dos minutos pasan de las diez y media y les tenemos que contar que 2021, en este año, se cumplen 50 años de la fundación del Centro de Formación Profesional de Salesianos San José Artesano. Un centro de formación profesional que se ha convertido con el paso del tiempo en instituto al albergar también los estudios de bachillerato. ¿Y cómo van a celebrar este Aniversario tan redondo y especial el profesorado y alumnado de este centro de formación, pues con algunas actividades conmemorativas y una de ellas es regalando a esta ciudad una escultura realizada por los propios alumnos y alumnas con chapa metálica soldada, según eh, anunciaron cuando se lo presentaron al alcalde de la ciudad. Por eso hoy tenemos aquí en los estudios de Teleilchen Radio Marca al responsable del centro de formación, a su director, Miguel Gambín, a quien damos la bienvenida. Miguel, muy buenos días. Eh, acérquese al micrófono, si no va a ser imposible escucharlo. Buenos días, Miguel. Muy buenos días. Y le acompaña el presidente de la Asociación de Exalumnos, eh, Carlos Berenguer. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Además, una de las personas que más trabaja para difundir y divulgar todas las actividades que realizan o que se realizan en, en este centro de formación profesional, Carlos. Eh, Miguel, 50 años, ¿cómo lo van a cumplir? ¿Qué es esto de la estatua de la Dama de Che? Primero me cuenta lo de la estatua. Bueno, viendo la situación de pandemia en la que vivimos, pues hemos optado por una celebración minimalista, pero pensamos que valía la pena eh, celebrarlo. Eh, y una de las formas de hacerlo era a través de la, del propio alumnado, alumnos en este caso, porque en, en la especialidad de construcción metálica no hay ninguna chica, pero pensamos en, en ofrecerlo a la ciudad y, y de hacerlo de forma que se recordara, porque pensamos que vale la pena recordarlo. Eh, la inauguración del monumento, confeccionado por, en nuestros talleres, y luego pues, una pequeña eh, exposición fotográfica de los 50 años y poco más, por lo menos con representación institucional. El, uh -huh. el alcalde se ha mostrado muy favorable y enseguida nos ha... Eh, dicho a todo que sí, nos ha dado luz verde, así es que el 6 de mayo pensamos eh, celebrarlo de esta manera. El hecho de que ustedes hayan hablado con el alcalde es porque necesitan el permiso, porque ¿dónde van a colocar la estatua realizada por los alumnos de Metálica? Claro, eh, al ofrecerlo a la ciudad necesariamente tenía que estar en un espacio público y hemos pensado en la rotonda más próxima a nuestro centro. Es una rotonda que está pues, apenas a 200 o 300 metros en el momento en que dejas la, la avenida Alcalde, Adolfo Suárez creo que uh -huh. es, la que baja del corte inglés, uh -huh. esa rotonda, ahí es precisamente. Una rotonda estratégica por la cantidad o el volumen de tráfico que registra esa circunvalación sur. ¿Qué tamaño tiene la estatua para ponerla, colocarla en una rotonda? Pues hemos hecho algo grande para que se vea. La estatua tiene un metro ochenta más, si no recuerdo mal, un metro de base. O sea que es algo que se va a ver. Eh, pondremos también una placa conmemorativa, evidentemente, para, para dar memoria de, del acto y saber por qué está ahí. ¿Quién va a colocar la estatua? ¿Ustedes, los técnicos del ayuntamiento? ¿El pedestal también va incluida en esa escultura? ¿Lo han diseñado ustedes para que luzca una estatua al aire libre? Sí, los últimos detalles dependen en buena medida de las recomendaciones de los técnicos. Nuestra propuesta incluye un pedestal, pero ahora dependerá ...del visto bueno de los técnicos del ayuntamiento... ...eso está en negociación... ...dependerá también de, de los consejos que nos den... ...pero en principio el diseño comprende también eso. Se han implicado todos los alumnos supongo... Esto, y, ...y es un busto, lo que... ...es una réplica sí. original de la dama... Eh, ...es una, bueno... Eh, ...no exactamente... No. ...es un modelo que realizó hace ya unos cuantos años... ...un salesiano que falleció en 2014 que mucha gente conoce aquí en Elche, es Evelio, Evelio Barambio, pasó muchos años aquí en este centro y es uno de los fundadores, se puede decir. Entonces él realizó un diseño muy, muy esquemático, eh, no, es, no pretende eh, imitar, sino sugerir, son líneas eh, muy puras, líneas geométricas, Pero se ve muy bien de que, que representa. Es una representación, digamos, traducida a la construcción metálica. O sea, una alegoría de. Una madame, alegoría. Sí. Es un busto, eh, pero un busto grande, ya digo, de eh, un metro ochenta. O sea, que se va a ver. ¿Y cómo rescataron ustedes ese diseño? ¿Por qué el diseño de Belio y no el diseño de, del profesor de turno? Porque el profesor de turno, precisamente, o los profesores son eh, antiguos alumnos de Belio. Uh -huh porque además existe ya una reproducción que está colocada en la entrada de nuestro centro y es una manera de enlazar con el pasado, reactualizándolo. Entonces ahí es una imagen que nos dice mucho, tiene mucha, mucha carga emocional de un, un profesor salesiano que se caracterizó por, por su cercanía y que ha educado a generaciones de de actuales técnicos que están diseminados por muchas empresas de ECHE y enlazar con, este, con el futuro que estamos preparando ya. Pues hablemos del pasado, Miguel. Eh, a usted le ha tocado conmemorar esta, eh, esta celebración, pero hace 50 años el Colegio Salesianos quiso abrir un centro de formación profesional. ¿Por qué? Porque era una necesidad. La necesidad de cualificación de técnicos especializados Pues se veía ya en aquella época en la España de los años 70, en la que había una, un gran desarrollo industrial, se veía como algo, algo muy necesario. Yo recuerdo que los salesianos en España tenemos eh, unos, no recuerdo mal, unos 30 o 40 centros de formación profesional y en el mundo tenemos centenares. Quizás seamos la organización de formación profesional más extensa del, del planeta. Tenemos centros de formación profesional en Asia, en América, en África, en Europa, por descontado, en Oceanía. Entonces, siempre, desde que Don Bosco fundó los salesianos al final del siglo XIX, en esa turín de la revolución industrial, se veía la formación profesional como una herramienta magnífica para asegurar el futuro a jóvenes que a veces en el curso de estudios oficial pues, fracasan o no tienen suficiente motivación. ¿Y qué, ha, qué han conseguido con la formación profesional en 2021 después de 50 años? ¿Que sea precisamente para los que fracasan en bachillerato? No necesariamente. Hay gente que, eh, vamos a ver, en este momento eh, hay varias especialidades y varias optativas. Una es la formación profesional básica, que como todo el mundo sabe es una alternativa que se planteó hace unos años eh, eh, para el currículo de alumnos que no se sentían motivados a seguir el currículum del bachillerato pero también tenemos gente que, que opta a la formación profesional porque ofrece garantías de empleo bastante seguras. Eh, el, el nivel de empleabilidad que tenemos es muy alto en algunas especialidades, hasta el 100%. Sí, sí. O sea que la formación profesional, si se me ha entendido mal, corrijo. Ah, vale. No, no está enfocada para quienes fracasan. Eh, hay una parte de la formación profesional que tiene ese, esas características, pero... Pero hay formación profesional de gente que ha hecho el bachillerato y que dice, oye, pues me gustaría uh -huh. enfocar esta, esta, esta claro. perspectiva, esta formación técnica. Usted acaba de asegurar que hay empleo eh, para los alumnos que terminan esas sí. especialidades. ¿Cuando habla de especialidades, son ciclos superiores? Sí, hablo de ciclo y, y medio también, ciclo medio y superior. El, ¿Y ¿Cuál eh, es el porcentaje de inserción laboral? El mecanizado, 100%. El ciclo superior... Está, tenemos a todos los alumnos incluso hay más peticiones que, que ofertas. Que eso es lo que le iba a preguntar. ¿Hay sí. demanda? ¿Tienen lista de espera en los ciclos formativos o tienen más lista de espera en bachillerato? De, para, para, para, en el Instituto de San José Artesano. Hasta ahora en la formación profesional cubrimos. Este año hemos tenido un récord de, de demanda. Eh, como hecho significativo tenemos un grupo de chicos de magrebíes que vienen... ...de una ciudad próxima... ...y que han venido porque sus compañeros... ...que acabaron el año pasado... ...pues se lo han, nos han recomendado... ...tenemos un buen grupo de... ...de, de marroquíes, eh, argelinos... ...magrebíes en general... ...y también tenemos... Eh, ...algún subsahariano... ...y tenemos ch chicos de... ...de, de Ecuador... De, ...sus padres son originarios de Ecuador... ...de Bolivia... ...tenemos un, unas mini Naciones Unidas... ...en el centro... ¿Y por qué, eh, por qué ese giro? Eh, ¿Por qué han recurrido oh, los alumnos eh, inmigrantes y no los alumnos de eh, apostar por la formación profesional y no los alumnos ilícitanos? Bueno, también eh, he puesto el acento en la integración de, de alumnos que vienen de, otra, de, uh -huh. de otros países pero también tenemos la, una buena parte de alumnos ilicitanos, o sea que están las dos. Eh, he empezado hablando de los extranjeros, uh -huh. pero, pero tenemos un gran número de contingente que viene de, de esta zona, de Elche y, y claro. aledaños. ¿Y desde cuándo se han abierto con esta proyección internacional? Pues yo creo que desde siempre los alesanos. Sí. La formación profesional, desde que hay... Yo no, no tengo detalles sobre la historia, a lo mejor Carlos tiene más datos... Pero esto no es nuevo, esto uh -huh. es algo... De, se ha ofrecido la formación en el momento en que había, eh, se veía la necesidad de implantar una especialidad de calzado en, aquellos, en los años sí. 70, porque había mucha demanda. Creo recordar que fuimos el primer centro en España que implantó la, la, el calzado como especialidad profesional. Entonces, eh, nos hemos ido adaptando a las necesidades de, de cada época. ¿Y qué especialidades tienen ustedes en estos momentos? Pues Porque está... siempre se ha criticado que la demanda, y la, oferta, eh, la demanda empresarial nunca estaba en sintonía con la oferta de formativa. Bueno, el, el principio puede ser cierto. En nuestro caso, en algunas especialidades como el mecanizado, repito que tenemos mucha demanda y hay empresas que nos dicen oye, podríais enviarnos tres o cuatro para el año que viene? Tengo que decir... Que la experiencia con nuestro, el alumnado que va a, la, a, las, a las empresas es muy. el nivel de satisfacción por ambas partes es muy alto. O sea, están contentos con la formación sí. que reciben. Mecanizado es eh, para. El diseño, construcción. Hablar. Sí. Eh, acaban en talleres y en empresas de automoción. No, o... no, mecanizado es el diseño industrial, el diseño de otra claro, de maquinaria, sí. cualquier tipo. Y tenemos empresas de la zona, o sea, que, que hay, claro. hay alumnos que están integrados, están trabajando en empresas. Yo recuerdo eh, un magrebí que está muy bien situado, que está en este momento pues, viajando por toda España eh, en una empresa de mecanizado. Uh -huh. O sea, repito que el nivel de integración es, es tiempo, muy grande tiempo. y estamos muy satisfechos especialmente con la formación profesional básica por el perfil de alumno uh -huh. que tenemos. Tenemos una, unos niveles de integración y de, de, de jóvenes que terminan la, la formación muy elevado. O sea que hay mínimo fracaso escolar en el centro de formación profesional. En ese eh, con relación a la, al bachillerato. A, a la, a la, no, el bachillerato no suele tener mucho fracaso, pero pero pero esas especialidades de formación profesional básica ahí sí que existe uh -huh. en la media general un nivel de, de fracaso alto y conseguimos. Y ustedes no lo tienen. Uh -huh. Eh, Hombre, siempre hay un, un porcentaje evidentemente. Pero, eh, las, las especialidades ha dicho mecanizada y qué otras especialidades tienen. Automoción, electricidad, eh, soldadura, eh, administrativo. Tenemos también la, la rama administrativa, no solamente industrial, carrocería. Y ahí tenemos, eh, este año hemos tenido que doblar turnos por causa uh -huh. de la pandemia y también porque ha habido muchas demandas. Eso es lo que le iba a preguntar. Ha dicho que han no tenido récord de demanda. ¿Por qué cree usted que la pandemia ha contribuido en algo a, a que la gente eh, pues, apueste por la formación profesional? Pues no sabría decirle. Eso, eso, claro, En estos casos, a lo mejor un sociólogo podía dar una respuesta más amplia y uh -huh. más documentada. Nosotros hemos constatado el fenómeno, quizás sea porque el, al interrumpirse las, las clases ha habido alumnos que se han desmotivado, no lo sé, eso es muy difícil, es una respuesta muy compleja, no me atrevería a dar una única uh -huh. respuesta. Bien, pues eh, volviendo a lo que nos traía, la inauguración de la estatua de esa escultura realizada, eh, que es una alegoría de uno de de los alumnos de la, de, la especial de, de la especialidad de mecanizada, ¿cuándo se inaugura? ¿Qué día? Es el, es, el es el 6 de mayo. El 6 de mayo. Y esa inauguración viene acompañada por más actividades conmemorativas, ha dicho usted, una exposición. La exposición fotográfica en el patio. Eh, he dicho antes que estamos muy limitados por la pandemia, evidentemente, si no hubiera existido, hubiéramos eh, programado una serie de actividades mucho más multitudinarias, pero claro, eh, las circunstancias nos han obligado a ser minimalistas. Entonces, habrá una por parte de, de la delegación del ayuntamiento, por lo menos el alcalde nos ha prometido que estaría, una exposición fotográfica en, la, en, en el exterior, en el patio de, del centro, y luego habría una visita a los talleres y la inauguración de la, de la estatua. Eh, hemos invitado al primer director salesiano que hubo hace 50 años, que tiene ya ochenta y tantos, y me ha confirmado que estaría aquí, eh, anoche mismo recibí un correo electrónico en el que me decía existiré con mucho gusto Pues esperemos que la pandemia les permita realizar este, mm. esta, este acto conmemorativo porque tiene su significado con esa exposición fotográfica y con la inauguración de esa estatua que ustedes regalan a la ciudad porque la ciudad también ha dado mucho a Salesianos, la ciudad de Eche Gracias Miguel eh, gracias. Gambín y Carlos Berenguer como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Sé que no estudió formación profesional, que estudió bachillerato. El bachillerato se implantó no hace 50 años en este instituto, sino algo más reciente, son los estudios de bachillerato. Pero, Carlos, ¿apareces en la exposición fotográfica conmemorativa? Pues no sé si apareceré. <risa> lo importante es que aparece mucha gente que ha pasado por allí, por el centro, que lo ha sentido como su casa, que lo sigue sintiendo que es su casa... ...y que evidentemente para todos es una alegría el conmemorar estos 50 años, ¿no? Eh, la ciudad de Elche ha aportado mucho a Salesianos, ¿no? Ha sido recíproco, es decir, yo creo que Salesianos ha aportado mucho a la ciudad de Elche... ...en muchísimos aspectos... ...no solo a nivel de empresas... ...de, de dotarles de profesionales... ...sino los salesianos han participado... ...de la vida de la ciudad de Elche... ...en sus fiestas... Eh, ...hace un momento comentaba Miguel... ...de Belio Barambio... ...recordemos que Belio Barambio... ...fue capitán de las fiestas... ...de Moros y Cristianos... ...capitán uh -huh. cristiano, ¿no?... ...es decir, hasta ese punto... ...se llega a integrar... ...y luego pues ha sido una casa el Colegio Salesiano, que todo el mundo entra, participa, convive, asociaciones de todo tipo, es decir, eh, aquello está abierto para todo el mundo. ¿no? Y entonces, es un espacio donde la gente se encuentra. Pues eh, muchas gracias, Carlos Benguer, eh, y muchas gracias, Miguel Gambín, por traernos eh, eh, esta conmemoración y explicarnos en qué van a consistir los actos que van a recordar este aniversario de 50 años de historia de este centro de formación profesional. Gracias a ambos. Muchas gracias, gracias a vosotros. 101.4. Teleelch Radio Marca. Ja is in marge la campanya del programma d'ajudes per al pagament del rebut de l'impost de bens inmobles. Solisita-la a través de la seu electrònica cd.elce.es en qualsevol oficina OMAC o en oficina municipal de tramitació d'ajudes en plaça de baix U fins al 31 de maig. I si compleixes els requisits, l'ajuda pot ser de fins a 150 euros. Més informació en elche.es, Ajuntament d'Elx.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 Bye.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 Y antes de despedirnos, vamos a disfrutar de lo nuevo del grupo argentino La Chicana, formado por la cantante Dolores Solá y el compositor Acho Stoll. En su ADN está el tango, el vals y la milonga. Y Malísimo es uno de los temas incluidos en su nuevo álbum.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 47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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta, cuando quedan dos minutos para las 11 en punto, les dejamos ahora con la música y después de la canción de la bien querida llega nuestra querida compañera Rosa Lucas para estar entre amigos. Nosotros volvemos mañana jueves. Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro y me quedé sin palabra Porque ik no tuve ni niet el valor de decirlo que heb hubiera casado contigo.